...cuatro años... ...viviendo... ...juega la Playstation... ...es capaz de cantar... ...de jugar... ...es decir...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 Cuando, cuando vuelven vuelven describiendo pues que se han visto desde arriba eh, etcétera ¿no? y, y han sido capaces de describir mm, historias concretas que se estaban produciendo en quirófano en el momento en que estaban siendo tratadas claro, entender esto eh, a mí me da mm, mucha esperanza es en complicada. el sentido de que por ejemplo, el caso que os quería contar de Vicen Lambert, este chico queda eh,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 que bueno, ya ya esta niña tenía que haber muerto a los 15 días de, de, de haber sed. nacido, ahora...